Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, Alif, Lam, Mim. Los bizantinos han sido derrotados por los persas en los territorios más próximos a la península arábiga, en la Gran Siria. Pero tras esta derrota, serán ellos los vencedores de los persas dentro de pocos años tanto lo sucedido anteriormente la derrota de los bizantinos como lo que sucederá su triunfo sobre los persas han sido decretados por allah y ese día el día en que los bizantinos derroten a los persas los creyentes musulmanes se alegrarán de la victoria de allah Él da la victoria a quien quiere. Y Él es el Poderoso, el Misericordioso. Esta es una promesa de Allah, y Él no incumple sus promesas, aunque la mayoría de los hombres no lo saben. Conocen sólo lo superficial de esta vida terrenal, mientras que viven despreocupados de la Eterna. ¿Acaso quienes rechazan la verdad o no? no reflexionan sobre ellos mismos. Allah no creó los cielos y la tierra y cuanto hay entre ellos salvo con una clara finalidad y hasta una fecha decretada. Mas hay muchos hombres que niegan el encuentro con su Señor, el día de la resurrección. ¿Acaso no viajan por la tierra y ven cuál fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello? los superaban en fuerza trabajaron la tierra más que ellos y erigieron edificios y una civilización superior a la suya y les llegaron mensajeros con pruebas evidentes pero los desmintieron y por eso fueron destruidos y alá no fue injusto con ellos al destruirlos sino que fueron ellos los injustos consigo mismos al negar la verdad Y quienes obraron mal Tuvieron el peor de los finales Porque negaron las pruebas y la revelación de Allah Que les envió a través de sus mensajeros Y se burlaron de ellas Allah originó la creación Y la repetirá después resucitando al hombre Y luego retornarán a él Oh gente, para ser juzgados Y cuando llegue la hora del juicio final Y cuando llegue la hora del juicio final Los pecadores que negaban la verdad se desesperarán. Ninguno de los ídolos que adoraban intercederá por ellos, y estos los negarán, desentendiéndose los unos de los otros. Y cuando llegue la hora del juicio final, los creyentes y quienes rechazaban la verdad se separarán. Quienes hayan creído y actuado rectamente, Se regocijarán en uno de los jardines del paraíso. Mas quienes no hayan creído y hayan negado nuestras aleyas y el encuentro con la otra vida, serán conducidos al castigo del fuego. Glorificado sea Allah al anochecer y al amanecer. Y a él pertenecen todas las alabanzas en los cielos y en la tierra. Y glorificado sea en plena noche y al mediodía él hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo y revive la tierra tras su muerte así es como resucitarán y entre las pruebas de su poder y magnificencia está el haberlos creado a partir del polvo la primera vez luego se convirtieron en hombres de carne y hueso y se esparcieron por la tierra Y entre las pruebas de su poder y magnificencia, está a ver creado para ustedes parejas de su misma especie, para que encontraras sosiego en ellas, y haber depositado entre ustedes amor y misericordia. Ciertamente, en esto hay evidencias de su poder para quienes reflexionan. Y entre las pruebas de su poder y magnificencia, Está la creación de los cielos y de la tierra y su diversidad de lenguas y razas. Ciertamente en esto hay evidencias de su poder para los dotados de conocimiento. Y entre las pruebas de su poder y magnificencia está su descanso, tanto de noche como de día, y la búsqueda de su favor. Ciertamente En esto hay evidencias de su poder para quienes escuchan y se benefician de la exhortación. Y entre las pruebas de su poder y magnificencia está hacer que vean el relámpago con miedo y expectación, y hacer que descienda la lluvia del cielo para revivir con ella la tierra tras su muerte. Ciertamente, en esto hay evidencias de su poder para quienes razonan. Y entre las pruebas de su poder y magnificencia, está que el cielo y la tierra se sostienen por su voluntad, y que después, tras una sola llamada suya, cuando el ángel y serafín sople el cuerno, resucitarán. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, y todo lo obedece. Y él es quien originó la creación y la reproducirá al resucitarlos y eso es aun más fácil para él. Y a él pertenecen las características más sublimes en los cielos y en la tierra. Y él es el poderoso, el sabio. Ahora les expone un ejemplo basado en ustedes mismos, o oh idólatras. ¿Acaso tienen socios entre sus esclavos? que compartan con ustedes por igual los bienes que les hemos proveído y de quienes temen el uso que hagan de sus riquezas del mismo modo que temerían a otro socio que fuera libre como ustedes así es como explicamos las pruebas de nuestra unicidad a quienes razonan y sin embargo los injustos no siguen sino sus propias pasiones sin un conocimiento real ¿Y quién puede guiar a quien a Allah extravía por su incredulidad? Y esos no tendrán quien los auxilie. Sigue la religión de Allah, aferrándote a ella, oh Muhammad. La adoración pura, sincera y exclusiva a Allah, que es la fitra o inclinación natural con la que Allah creó al hombre. Su religión no debe modificarse esta es la religión verdadera pero la mayoría de los hombres no lo saben vuelvánse a él arrepentidos témanlo realicen el salat y no sean de los idólatras no sean de esos que han creado divisiones en su religión fragmentándose en sectas de manera que cada una de ellas está complacida con lo que sigue. Y si los hombres se ven afectados por una desgracia, invocan solo a su Señor, volviéndose a él en arrepentimiento. Mas si reciben su misericordia, un grupo de ellos adoran a otros además de a su Señor, y son ingratos con lo que les hemos concedido. Disfruten por un tiempo que ya sabrán lo que les espera. ¿O acaso les hemos enviado una sólida prueba que justifique lo que adoran y equiparan con Allah? Y si concedimos a los hombres una bendición como misericordia, se regocijan de ello. Mas si les sucede una desgracia como consecuencia de sus propias acciones, entonces se desesperan. ¿Acaso no ven que a Allah concede provisión abundante a quien quiere y se la restringe a quien quiere ciertamente en ello hay pruebas del poder de alá para quienes creen concede a los parientes cercanos los derechos que les corresponden así como a los pobres y a los viajeros que no disponen de medios para proseguir su viaje Ello es lo mejor para quienes buscan la complacencia de Allah y su recompensa. Y quienes así actúen, serán quienes prosperen y triunfen en esta vida y en la otra. Y aquello que den como regalo con la intención de recibir algo más valioso a cambio, no obtendrán la recompensa de Allah en el día de la resurrección. Pero lo que den en caridad buscando con ello la complacencia de Allah eso sí será aceptado por él y multiplicará con creces la recompensa de quien hacíe obra Allah es quien los creó y luego los proveyó con su sustento después hará que perezcan y posteriormente los resucitará acaso alguno de los ídolos que adoran fuera de él puede hacer algo de esto Alabado y exaltado sea Allah. Él está muy por encima de compartir la divinidad con aquellos a los que adoran. El mal ha hecho su aparición en la tierra y en el mar, como consecuencia de las acciones de los hombres, para que sufran por lo que han hecho y tal vez así se vuelvan a Allah en arrepentimiento. Diles, oh Muhammad, a quienes te desmienten recorran la tierra y observen cuál fue el final de quienes los precedieron y negaron la verdad la mayoría de ellos fueron idólatras sigue la religión verdadera del islam antes de que llegue el día ineludible decretado por allah el día de la resurrección ese día Los hombres se separarán en dos grupos Quienes hayan rechazado la verdad Sufrirán las consecuencias de su rechazo Mas quienes hayan obrado rectamente Habrán preparado para ellos mismos su lugar en el paraíso Así recompensará a Allah con su favor A quienes hayan creído y obrado rectamente Él no ama a quienes niegan la verdad Y entre las pruebas de su poder y magnificencia está que él envía los vientos anunciadores de la lluvia para que reciban su misericordia, para que las embarcaciones naveguen por orden suya y siguiendo su voluntad, y para que puedan buscar su favor y ser agradecidos. Y ciertamente enviamos mensajeros a sus respectivos pueblos con anterioridad a ti, oh Muhammad y se presentaron con pruebas evidentes mas los desmintieron entonces castigamos a los pecadores que rechazaron a sus profetas y es un deber nuestro auxiliar a los creyentes alá es quien envía los vientos que forman las nubes las cuales dispersa por el cielo como desea después las fragmenta Y ves como la lluvia sale de su interior Y cuando hace que ésta se precipite sobre quienes quiere de entre sus siervos Estos se regocijan Mientras que Antes de que se precipitara sobre ellos Estaban completamente desesperados Observa el efecto de la misericordia de Allah Cómo revive la tierra tras su muerte Y Quien hace revivir la tierra, resucitará a los muertos. Y él es todopoderoso. Y si enviamos un viento abrasador que seca sus cosechas y ven cómo estas amarillecen tras haber reverdecido con la lluvia, se vuelven ingratos. Y tú, oh Muhammad, no puedes hacer que los muertos de corazón y los sordos que no quieren oír la verdad oigan la llamada a la fe, si se alejan dándole la espalda. Ni puedes guiar a los ciegos que no quieren ver la verdad y sacarlos de su extravío. Solo puedes hacer que te escuchen quienes creen en nuestras aleyas y se someten a nuestra voluntad siguiendo el Islam. Allah es quien los ha creado en un estado de debilidad y los ha hecho fuertes después de para devolverlos finalmente a la debilidad de la vejez. Él crea lo que quiere y él es el omnisciente, el todopoderoso. Y cuando llega la hora de la resurrección, los pecadores incrédulos jurarán no haber vivido en la tierra más de una hora, del mismo modo que se equivocaron acerca del tiempo real que vivieron en la tierra. Se alejaron también de la verdad al no creer en el día del juicio final. Y a quienes se les concedió el conocimiento y la fe dirán: Ciertamente han permanecido en la tierra el tiempo decretado por Allah hasta el día de la resurrección. Y este es el día de la resurrección. Pero ustedes lo ignoraban y por eso lo negaban. Y ese día, de nada le servirán las excusas a quienes hayan sido injustos negando la verdad, ni tendrán una segunda oportunidad para complacer a Allah. Y hemos expuesto a los hombres con este Corán todo tipo de ejemplos. Y si mostrases a tu pueblo, oh Muhammad, un milagro que probase tu veracidad, quienes rechazan la verdad dirán a los creyentes, no siguen sino falsedad y brujería así es como alá sella los corazones de los ignorantes que no aceptan la verdad sé paciente oh muhammad pues la promesa de alá acerca de tu victoria sobre ellos es cierta y no dejes que quienes carecen de fe te desanimen a la hora de transmitir el mensaje de alá